tele Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, eh, son eh, las nueve en punto de la mañana, tenemos casi doce grados de temperatura... Está lloviendo y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 18 de marzo. Hoy comenzamos con dos buenas noticias. La incidencia del coronavirus en nuestra Comunidad Valenciana es la más baja de todo el país, con 39 casos por cada 100.000 habitantes y el vallado y los agujeros por las catas del mercado central. ...ya han desaparecido... ...gracias a esas obras ordenadas por el equipo de gobierno... ...nada más obtener el permiso de la consellería... ...vecinos y comerciantes de la zona... ...aplaudieron ayer esta actuación... ...al librarse menos mal de esos obstáculos... ...que durante años han estado socavando... ...el uso y la imagen... ...de este espacio público en pleno casco histórico... Ahora toca su remodelación, como anunció el alcalde. Hoy, en unos minutos, sobre las nueve y media, entrevistaremos al portavoz del Partido Popular y senador, Pablo Ruz, para hablar de estos temas y otros que están marcando la agenda política del municipio. También, en unos minutos, a las nueve y cuarto aproximadamente, hablaremos con la presidenta de la asociación, Bolén Palmerar, Susi Gómez, con motivo de esa campaña emprendida para fomentar otro uso más saludable. ...medioambientalmente hablando de cuidar nuestros huertos de palmeras... ...y por ser jueves, recuerden que a las diez y media... ...tendremos el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber... ...con los Consejos Nutricionistas de Nieves Gil... ...la propietaria del Fogón Ilicitano... ...y sobre las diez en punto de la mañana... ...hablaremos de ese proyecto Jovens... ...puesto en marcha por la Concejalía de Juventud... ...para ayudar eh, o para ese apoyar de forma psicosocial... ...a los jóvenes, a nuestros adolescentes... ...afectados por esta pandemia. Y en la víspera del Día del Padre... ...hoy comenzamos el programa... ...dedicando esta canción a ellos... ...a todos los abuelos y padres... ...que son, o han sido, queridos. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado Profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. sado vive presente vas experiencias sentidas en tu corazón consciente de las cosas bellas de la vida tu sonrisa franca me anima a tu consejo sabio me guía abro el corazón y te digo mi querido mi viejo mi amigo Oh uh -huh. Y seguimos con más canciones que enganchan. En enero, dos mujeres, Sole Jiménez y Rosalén, formaron dueto para honrar la vida. Ambas lanzaron esta bella canción con un gran peso moral, porque este es el momento para ello.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 La vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud estignida Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No, no, daadrecht opbrengen, want no. omdat no, omdat no, no. Pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad cegida. Merecer La vida is en verticaal. más allá del mar de las caídas, es igual que darle a la Nuestra propia libertad, la bienvenida sobre durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, por que no es lo mismo que vivir. Honrar. Pues seguimos con otro dueto de mujeres, el que han formado Julieta Venegas y Don La Nena para lanzar ¿Quién podrá saberlo? ¿Quién podrá saber dónde están nuestros sueños? ¿A dónde va? ¿A dónde va? mis sueños? Lo que un día quise olvidar, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Memoria, ¿quién podrá saberlo? Todos los que pasan por mí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No hay nadie. Lo que un día quise decir, ¿a dónde van? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales. Tú y yo tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor que es inmortal. ¿Cómo está? Sin terminar a dónde van, a dónde van? Silencio, quien podrá saberlo, quien podrá podrá saberlo. ¿Quién podrá saberlo? saberlo? saberlo? 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Reservas al 637 09 15 13. La glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y cuarto de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. La asociación Volen Palmeral, una plataforma ciudadana creada para defender el Palmeral de Elche, acaba de lanzar una campaña en redes sociales para concienciar a la población. De que un huerto con matojos o hierbas es mucho más saludable que un suelo desnudo. Por mucho que se empeñen en decir que con ese suelo desnudo el huerto está más limpio y más cuidado. Para hablar de esta campaña, tenemos con nosotros a la presidenta de esta plataforma, de la Asociación Bolén Palmeral, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días, Romery. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué hay que convencer a, la, a los ciudadanos? y sobre todo a los representantes políticos, que un huerto eh, con hierbas es mucho mejor que un huerto limpio de, las, de hierbas, de matojos? Y, eh, bueno, convencer, y no tanto, porque la sorpresa que, que nos hemos llevado es que ya hay muchísima, muchísima gente convencida. Hemos tenido, después de la publicación, eh, hemos tenido más de 12.000 visitas, Y, y nos sorprendió agradablemente, agra, agradablemente perdón, que los ilicitanos empiezan a estar ya concienciados con la naturaleza. A ver, eh, sabéis que, que en Elche los, las parcelas que hay en los huertos, pues sistemáticamente se labran para mantenerlos limpios. Eh? La visión que, que, que se tiene en esta zona, no solo Elche, pero bueno, en la zona, es que algo. Eh, Una parcela con matojos o con malas hierbas, que se llama, ¿no? eh, que es una afección una que no nos gusta nada, pero bueno, la gente lo entiende muy bien, eh, no está limpio. Limpio es, pues bien limpito, sin, un, sin una sola planta. Entonces, eso está cambiando para bien. ¿Por qué te respondo a la pregunta? Porque mmm, es verdad que lo que nos gustaría es que las parcelas estuvieran cultivadas, porque sabéis que el polmelado del che es un, un agrosistema. Mm, eso, bueno. Vendrá poco a poco, esperemos, pero mmm, hasta, ese, hasta que, que esto llegue, que se puedan cultivar, el que haya una cobertura verde en, la, en, las, en las parcelas, no solo es, mmm, es, es visualmente de aspecto, es el verde que pueda ofrecer y las flores que aparezcan, es eh, importante para la salud, porque nos relaja, es un paisaje que... que que sirve para, para tener una, una apreciación de la naturaleza, sino que es buena incluso para las palmeras, porque esas, las plantas que crecen ahí van a fertilizar el suelo, van a proteger el suelo de, de la evaporación del agua, Hay que, habría que, que regar menos, digamos, porque no, no se evapora tan rápido, eh, favorece la penetración del agua en el suelo, y además son fuente de alimento esas plantas para otros seres vivos, como las Sabemos las abejas, que, que ahora sabemos que están en, en problemas. Tenemos mmm, problemas de, de mortalidad de las abejas y se está eh, haciendo una política global a nivel europeo de protección. Sabemos que esas plantas son indispensables para que las abejas puedan desarrollarse no solo esas, las abejas, sino otra serie de insectos que van a producir. Las orugas que van a producir, eh, producir mariposas, los pájaros que se van a alimentar de la semilla de, de las plantas... Eso crea una cadena que puede convertir los huertos en lugares mucho más vivos y mucho más agradables de lo que están ahora. Pues si sí, hay tanta gente convencida, ¿quién está labrando y suprimiendo las hierbas de los huertos? ¿El ayuntamiento o, o los pocos propietarios de huertos que quedan? No, no, me refiero a los huertos municipales. Sí, o sea, sí. Que es, el, es ayuntamiento, el ayuntamiento, el equipo de sí. gobierno. Sí. ¿Y ustedes sí. no si se te das han... cuenta cada vez que te encuentras, das una vuelta y ves un huerto verde, cuando vuelves a la semana siguiente <risa> ya, ya está labrado. O sea, Muy es bien. algo. Yo creo que va ligado a las quejas de la gente que no le gusta ver lo sucio, sucio entre comillas, ¿eh? no le gusta ver matas por ahí creciendo no lo sé, porque cuando lo hemos, lo hemos eh, comunicado nos han dicho que es que hay muchas quejas. Entonces, por eso lo de concienciar a la gente que es importante que haya una cobertura verde en... En los huertos, porque además va, va a limpiar la atmósfera, además mmm, va a fijar el, el CO2 que, que sobra tanto en la atmósfera, o sea que todo lo que, lo que va a ocurrir ahí es positivo. Claro, que tener un huerto con hierbas no es tener un huerto abandonado, sino todo lo contrario, un pulmón verde mucho más sano Exacto. que un huerto desnudo. Eh, eh, pues es una campaña eh, muy importante eh, y si dicen que ya llevan más de 10.000 visitas, eso significa que solo había que abrirle los ojos a la ciudadanía, con carteles que están ustedes también, porque no solamente esta campaña está en redes sociales, ¿han puesto ustedes carteles en los huertos? No, no, es, es una foto, lo que ah, hemos vale. utilizado es una foto que compartió un socio de Bola en Palmeral, de, de, en otros lugares, ya se están poniendo en otros lugares de España, se están colocando estas, estas fotos para explicar. Yo la primera vez que lo vi, lo vi en París, imagínate, paseando por, Pero por el, el Boulevard Saint Germain, había unos carteles en, en los alcorques de los árboles donde habían dejado crecer las hierbas explicando que no es que no lo estaban limpiando, que es que aquello estaba ahí para favorecer la naturaleza. Pero lleva descri, describa, uh -huh. describa el cartel, porque esto es radio. El cartel se ve una, ¿Una un trozo de... de pues está entre dos, dos eh, carreteras o dos caminos asfaltados. ¿eh? Un trozo de, de... Como una rotonda, pero no rotonda, porque es de fama. Bueno, es pues como si manera. fuera una rotonda donde han dejado crecer las, las plantas, se ven plantas con flores, y entonces han puesto un cartel con una abeja donde dice... Eh, perdón por las hierbas, estamos alimentando a las abejas. Claro. Que yo creo que hierbas le falta lo de malas hierbas, el adjetivo, pero no se pone porque en realidad queremos mm, concienciar de que las hierbas no son malas, <ríe> son hierbas naturales, son hierbas como todas son buenas, no, no hay buenas y malas hierbas. Pues eh, tienen ustedes mucha actividad la plataforma, ha empezado 2021 con esta campaña porque era necesario, veían que si el ayuntamiento limpiaba eh, las hierbas eh, por las quejas de los vecinos, ahora quieren ustedes revertir esta situación y acabar con esas quejas, con campañas como esta. Pero también eh, acaban ustedes de, de publicar o de hacer público su rechazo a ese proyecto que, que presentó el concejal de Modernización del Espacio Público, Héctor Díez, ayer mismo. Un proyecto ambicioso que es el de eh, crear o renovar juegos, los juegos infantiles en el Parque Municipal. ¿Por qué rechazan ustedes esa propuesta de juegos infantiles por parte del equipo de gobierno, la que presentaron ayer? Sí. Sí, este tema va a, ser, eh, va a tener mucha más polémica porque el, hay gente que, que no ve mal que, que se sustituyan los, los juegos que hay ahora, que están ya, pues, están ya viejos o están usados por otros más, más modernos y más, eh, como dicen ellos, tecnológicos. No sé muy bien lo que son juegos tecnológicos, pero bueno, de, de este estilo. Entonces, hemos visto el proyecto y... Y es verdad que, como decía, que, que la gente, pues mucha gente lo ve bien, pero es, hay, hay dos opiniones aquí. Aquí tenemos los que lo ven muy bien y los que lo ven fatal. No hay tanta, digamos, con, con el tema de las abejas había más, hay más unanimidad. ¿Por qué? Pues porque ya el parque, el parque municipal, que sabemos que en realidad es un conjunto de, de son varios huertos de palmeras que se han unido para conformar, este, se unieron para conformar este, este parque, pero siguen estando dentro de la zona UNESCO. Son huertos protegidos por la denominación Patrimonio de la Humanidad. Es decir, no perdamos de vista que cualquier actuación que se haga en un huerto Patrimonio de la Humanidad tiene que ir concorde con unos valores determinados. No se puede hacer lo que queramos. ¿sí? No Porque, porque nos hemos comprometido a ello. Nadie nos obligaba a pedir el, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Eso no, a eso no te obliga nadie. Eso se solicita. Y una vez que se ha solicitado, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Y entre estos están el, el no alterar el aspecto en, en que pueda tener una zona de huertos de palmeras. Entonces, es verdad que el, el huerto, el parque municipal, estos huertos ya están muy antro, antropofizados, ya hay muchas eh, construcciones dentro, no, y muchas eh, se han hecho caminos. Me dicen, es que ya no son huertos de eh, agrícolas, bueno. Pero no perdamos de vista que sigan siendo patrimonio de la humanidad y que un mínimo de de de, de pensar que las actuaciones que se hagan ahí vayan, eh, no vayan en contra de ese paisaje, sino que se adapten a él y se mimeticen. Todo lo que se haga no puede chocar con el aspecto de, de, del palmeral. No sé si me explico. Sí. Y esta actuación, por lo que hemos visto en las fotos, pues no nos parece que, que entre dentro de estas condiciones. ¿Y que van todo a... lo que se haga allí tiene que ir o a revertir todo lo que se ha hecho en contra de ese aspecto de, de palmeral o bien a mejorarlo. Pero no vamos a, a, a poner todavía más cosas que, vayan, que, no, que no casen con el entorno. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque parece que no tienen mucho éxito. También se quejaron por ese proyecto del Casal Fester en el Ordelgad que quieren o que han anunciado y prometido, no solo la consellería, sino el equipo de gobierno. Bueno, no, no digo que no tengamos éxito. Digo que hay más opiniones en contra y más gente que explicarle, a la que explicarle por qué estamos en contra de eso. que No, no se entiende tan fácilmente. No es que, que no lo hayamos conseguido. Bueno, nosotros, eh, a ver, en nuestra labor yo pienso que es la de intentar mmm, educar en, lo, en los valores del palmeral a los ilicitanos, explicarles por qué tenemos que defender esos valores y, y que eso es un bien para la, la población, porque mmm, ya se han hecho actuaciones suficientemente dañinas como para hacer nuevas. Entonces, eh, pero, que, no, que claro. no se entiende, pues hay que explicarlo. Pero Nosotros sí, sí. estamos para explicarlo las veces mm. que haga falta. Pero eh, la, la nueva ley de protección del Palmeral entra ya en el y va a ser aprobada este año, lo anunciaron. ¿Puede este proyecto de juegos infantiles que han presentado eh, para el parque municipal ir en contra de esa nueva ley, de la nueva normativa que se va a aprobar en las Cortes? Pues podría, depende de lo que se apruebe finalmente. Yeah. <ríe> depende de lo que se apruebe finalmente, porque ahora eh, lo que se va a debatir eh, ya a partir de la semana que viene eh, son las comparecencias de asociaciones y particulares que tengan alegaciones que presentar. Vamos a empezar a, eh, ya el miércoles, creo que es, el 23, y volvemos a comparecer y va a pedir precisamente que... que actuaciones ya realizadas en huertos eh, de la zona UNESCO puedan ser eh, vueltas a su estado original que, que no, no fue algo que nos prometió el alcalde, si, si recuerdas ¿Y cuántas hay? Lo ha dicho en varias ocasiones vale. que, que si, ¿Y cuántas? para contemplar la posibilidad de que se puedan revertir actuaciones hechas en huertos, en antiguos huertos. Uh -huh. ¿Y de, y de sí. qué actuaciones, Susi, pong, póngame un ejemplo, de qué actuaciones son las que ustedes quieren que eh, vuelvan al principio, se, se supriman, vamos, se anulen? Nosotros no, bueno, en la ley no tienes que concretar, simplemente dejar abierta esa posibilidad y que conste en la ley, que conste en la ley la posibilidad de los, los huertos que sean, pues, pues por ejemplo, colegios, tenemos en mente, por ejemplo, colegios que, que han, se han instalado dentro de un huerto y el huerto está desapareciendo, quedan cuatro palmeras peladas. Entonces, ahí yo recuerdo en por lo menos dos o tres ocasiones que, que el alcalde, cuando se reunió el patronato, lo comentaron como una de las cosas que tenían en mente de en un futuro, no ahora, pero en un futuro, de no renovar esas instalaciones, simplemente, bueno, ir... ir Haciendo un mantenimiento, pero que se pudieran eh, llevar o volver a construir estos colegios en otros lugares, fuera de los huertos, y que ahí se eh, re volviera a replantarse el huerto y a darle toda la estructura que merece. Eso, eso es... Pero en la... En el borrador de ley actual no queda muy claro esta posibilidad, entonces queremos que eso se sujete bien. O sea, eh, estamos hablando de centros concertados, privados y públicos, eh, porque eh, hay muchos colegios en huertos eh, de palmeras, uh -huh. muchos. Sí, sí, sí, sí. Y además. Se, en... se, ha, se, le se le ha comido muchas hectáreas al palmeral. Eh, para construir equipamientos que, que no deberían haberse. En, en principio, bueno, según pues esto, este yo punto he leído, es muy... se hizo para proteger los huertos, o sea, para proteger el palmeral se hicieron estas actuaciones y en realidad, como vemos, pues lo que se es para destruir parte eh, del palmeral. Claro, eh, quizá este será uno de los puntos más polémicos que se debatan en el Parlamento Valenciano. Sí, y todo, todo lo que tenga, tenga que ver con la urbanización, con también... Sabes que, que en la... hay, hay actuaciones, hay proyectos que quieren construir en zonas tampón, las zonas tampón son, eh, se decreta la, ya la UNESCO una zona tampón alrededor de lo que es la zona protegida, porque hay que proteger el paisaje también, la visión, bien. tú tienes un bien que es un paisaje cultural y lo que no puede ser es que no se vea desde ningún sitio. Claro, pero Entonces, proteger también unas zonas tan pobres que permitan la visión del, del bien protegido. Sino... Ahora, se entiende. Que... Ahora se entiende por qué tanto retraso en la aprobación de la nueva ley de protección del Palmeral. Sí, eh, es que tenemos que terminar ya la entrevista, Muy bien. pero Muy no bien. podemos acabar sin mencionar la Palma Blanca. Precisamente hoy es el sorteo de los puestos de Palma Blanca. Se van a poner menos puestos que años anteriores, evidentemente, y se va a hacer para apoyar a los artesanos de la Palma Blanca también. Desde la Concejalía de Promoción Económica y de Turismo se ha lanzado una campaña para apoyar este oficio, el más antiguo de Elche y ligado al palmeral histórico. Desde Bolén Palmeral. ¿Cómo ven la campaña para apoyar la Palma Blanca de este año? También hay ciudadanos, eh, campañas eh, o iniciativas ciudadanas para que la gente compre Palma Blanca y la cuelgue en sus balcones. Exacto, sí, ya el año pasado, entre, entre varias asociaciones y en, en colaboración con los productores de Palma Blanca, intentamos lanzar una campaña de compra, de poner una, una, una palma en tu balcón, que se suspendió, si te acuerdas, Porque, sí, lo, bueno, sí, por, no, porque evidentemente estaba todo cerrado. No estaba lo no para bollos, sí. <risa> y, y, pero bueno, yo sigo pensando ya... si hubiera podido hacer, pero bueno, bueno este año también vamos a, a apoyar estas iniciativas, vamos a tratar de apoyar a, lo, a los productores, porque ya bastante, bastantes pérdidas se han tenido, para que por lo menos, no solo a nivel local, sino a nivel provincial a nivel de, de la comunidad e incluso a nivel de España, pues que se, la gente se, se, se implique y compre una palma para, para poner en su balcón el día de ramos, que, que sí. yo creo que va, va a ayudarles muchísimo a seguir aguantando esta, esta pandemia y, y, y en la, la crisis económica en la que nos vemos inmersos. Pues lo más importante de esta entrevista es eh, ver que hay que dejar las hierbas crecer en los huertos de palmeras y hay que poner una palma en nuestros balcones o ventanas para apoyar Perfecto. este oficio. Gracias Susi Gómez, presidenta de la plataforma Bolén Palmera. Adiós. 101.4 Telehealth Radio marca. Yo soy tu coche. En Walscar está el coche para papá, vehículos de ocasión únicos con descuentos exclusivos. Automóviles seminuevos, seleccionados y revisados con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Walscar, el coche que papá quiere al mejor precio. Búscanos en walscar.es y en Sor José Alcorta 37, Elche.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 Son las 9 y 34 minutos de la mañana y siguiendo con esa ronda de entrevistas a los portavoces políticos hoy en nuestro programa de este jueves pues como ya hemos anunciado al principio contamos con el portavoz y senador del Partido Popular, Pablo Ruz quien lleva ya varias semanas trabajando al frente del grupo municipal y también eh, ha retomado su, act su actividad parlamentaria como senador tras haber superado, como saben ustedes, el COVID Por eso, Pablo Ruz Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues estoy encantado de estar con vosotros y, por tanto, de hacer cosas normales, ¿no? Que <ríe> es lo que toca ahora. El, el cómo estás eh, ha sido una pregunta no protocolaria, sino si no. ya estás recuperado del todo. Absolutamente. Además, ya estoy empezando a hacer deporte progresivamente, muy poco a poco. Padre, sobre todo mi padre, que ha sido el que más delicado ha estado, también está ya prácticamente fuera de, fuera de, de, de peligro. Eh, nos hicimos una PCR la semana pasada y, y los tres somos negativos y en el caso de un servidor tengo unos anticuerpos fijales o sea que que vamos que por un tiempo además con la tranquilidad de no volverme a contagiar bueno pues ya estás a nadie. ya estás vacunado tienes mucha más suerte que el resto de la población que la pues vacuna pues sí sobre todo los profes y compañeros míos que como bien sabes ¿Sí? con todo el lío este de AstraZeneca pues se han quedado esperando La vacuna y ya veremos a ver cómo termina esto pues tu familia ha salido de esta tercera ola como esta ciudad como la comunidad valenciana además los datos lo confirman y elche al igual que la comunidad valenciana tenemos una tasa de incidencia ya muy baja estamos en un riesgo muy bajo e sí, pero, la, podemos hoy, olvidar, pero Ross, un momento pablo incluso hoy hemos eh, visto cómo la consejería de sanidad confirmaba que la tasa de la comunidad valenciana es la más baja del país por eso le pregunto pablo Está, ¿Están funcionando las medidas restrictivas? ¿Han funcionado en esta comunidad valenciana? Bueno, vamos a ver. Eh, eh, yo sé que es muy poco, incluso es inmoral, no, no hacer política, sino utilizar esto de forma política. Pero vamos a ver, Eche ha sido la ciudad de España con más contagios, la ciudad de más de 50.000 habitantes de España con más contagios y con la tasa de incidencia más alta. Ha habido días, en la primera semana de febrero, ¿no? que estuvimos por encima de los 2.000 casos, ...por 100.000 habitantes... ...o sea, yo, yo creo que el triunfalismo de algunos... Bueno, pues ...debería verse un poco más... Eh, eh, no, ...no mitigado, sino un poco más, menos triunfalista... ...precisamente sabiendo que de dónde venimos... ...y sabiendo el drama que está generado... ...en infinidad de familias que al final han terminado... ...por perder a sus seres queridos... ...es que soy un poco cansado de que aquí salga... Eh, ...pues eso, triunfalismo político... ...con las buenas noticias... ...y que cuando toca asumir responsabilidades... Y cuando toca asumir que se han hecho tan mal las cosas, pues aquí nadie se por el oído, ¿no? Yo creo que si no lo hacemos con los datos terribles que la comunidad valenciana en esa tercera ola pues, eh, ha, ha mostrado ¿no? y, y hemos sufrido todos, pues tampoco lo hagamos con los positivos, verdad. Y, y sobre todo la consellera, la consellera que debería estar dimitida hace mucho tiempo solamente por aquellas palabras que dijo, que es que los médicos contagian porque se iban de viaje. Es decir, es que han sido tantos los atropellos que, que yo creo que deberían ser un poco más prudentes. Luego hago una reflexión un poco más profunda. Esta tercera ola, en nuestro caso, en el caso de mi familia, nosotros nos hemos contagiado por mi madre, porque mi madre es maestra y, bueno, por circunstancias, esa cepa británica que, en fin, no, no, por prudencia no voy a decir, pero bueno, eh, entró a Elche, bueno, pues ella tuvo contacto con una persona eh, que estuvo en contacto, es, con, a su vez, con una persona infectada por la cepa británica y al final nos contagió mi padre y a mí. Lo digo porque, bueno, si los colegios se hubieran cerrado la, la, semana siguiente, la semana siguiente a la Vuelta de Reyes, probablemente este desastre no se habría producido. Y digo más, y digo más. Sabiendo que Elche, a día de hoy todavía, era campeona en serba británica, creo que el señor González tenía que haber pedido a Conseguería la segunda semana después de Navidad a ver cerrado los colegios en la ciudad, viendo que eso estaba absolutamente disparado. O sea, que a mí el triunfalismo ahora de la consejería y del señor González, pues mira, me, me parece más, más que nada, me, me produce sonrojo. Eh... El vallado, vayamos ahora al vallado del mercado central y las catas porque es otra buena noticia con la que hemos podido abrir hoy este programa y es que se ha retirado un problema que llevaba años y socavando el uso y la imagen de una plaza que era para el esparcimiento y el ocio y el recreo de vecinos y comerciantes. Bueno, el problema lo no produce un mercado paralizado siete años ya con una estructura de amianto que, como bien saben, el amianto está prohibido, ¿no? Ese es el problema. Y el problema, además, es un problema generado por la actitud y la voluntad política del señor González y su corte por haber decidido un contrato que era legal y que es legal y que nosotros eh, cumpliremos cuando lleguemos a la alcaldía, porque es bueno para leche y porque no quiero pagar ninguna indemnización con dinero público. Las catas, o sea, lo de que se cierren, eh, se elimine el vallado, demuestra lo que nosotros siempre hemos dicho, que salvo el baño o los baños que aparecieron en la zona este del oeste del mercado, es decir, en la plaza Menéndez Pelayo, no hay nada de relevancia arqueológica debajo del mercado que impida la ejecución de las obras. Como tampoco lo impide el supuesto acceso, y digo supuesto porque yo no lo tengo claro, el supuesto acceso de refugio de la zona este, teniendo en cuenta la, la zona que linda con la plaza de las flores, teniendo en cuenta que en esa plaza hay un mercado, que en el, un parking que se hizo en el año 87 por Ramón Pastor, se puede llegar a un acuerdo para... Eh, preservar la caja de la escalera, ya que el refugio supuestamente está debajo de la manzana de los edificios. Y, por supuesto, nadie en ese secreto se traga que el misterio pueda ser un impedimento para que se ejecute, o para que se lleve a término, para que se desarrolle un contrato. Con lo cual, con esto se demuestra que la única causa de rescisión, supuesta rescisión, del contrato del mercado central es unilateral y política. Sí. Y, por eso… Cuando yo sea alcalde en el año 23, sí. me allanaré del proceso judicial que ya estará abierto, mm -hmm. por desgracia, para todos. Y antes de las navidades, yo calculo, de enero del 24, las horas sí. estarán en marcha, sí. porque es bueno para él. Sí, pero eso no, no es lo que le he preguntado, eh, Pablo. Mm. Eh, ¿Reconoce que es positivo el haber suprimido ya ese vallado y sí, haber cubierto ya esas catas arqueológicas? Claro, Ros, ¿quién vaya? O sea, ¿Quién somete esto a toda esta... Eh, eh, eh, en fin, a todo este esperpento ¿no? de vallado, de catas arqueológicas y de judicialización. El Partido Socialista es decir, los mismos que generaron el problema, ahora están intentando solucionar un problema que ellos generaron claro que es bueno, es que los comerciantes es que los hosteleros, es que los vecinos del mercado llevan cinco años denunciando la situación, es que nosotros como el grupo político hemos pedido e implorado al equipo de gobierno que hiciera algo, pero como ya sabemos que el señor González es una persona inane que se mueve cuando el toro que lo tiene enfrente, bueno, pues al final esto eh, después de que conseguiría llegar a decir que les dejaran en paz en un comunicado, como bien sabes, y que los problemas políticos generados por la gestión del ayuntamiento de Eche no les incumbían a ellos. Es una buena noticia, pero recuerdo que es una noticia buena para deshacer un desastre generado por el Partido Socialista. Bueno, eh, vamos con otra. Eh, acaban ustedes eh, en una comparecencia, tienen varias a la semana. En una de ellas eh, llegaron incluso a, a firmar, y, y le pregunto esto, si tienen pruebas de que hay fuga de empresas en Elche. Si se están yendo a otro municipio, ¿por, por qué? ¿Por falta de suelo industrial? Bueno, el señor González lleva seis años anunciando la creación de parque empresarial, ojalá sea una realidad ya pronto, lo que pasa es que eh, la credibilidad del señor González es que no existe, no por nada, sino porque al final los hechos terminan por devorarle, políticamente hablando. ¿no? Esto lo anunciamos esta semana, sencillamente porque hemos sabido que Amazon, eh, la empresa multinacional Amazon, se ha instalado en, en uno de los polígonos industriales, que ya quisieran ellos tener polígonos industriales parecidos en algo a los nuestros de Alicante ciudad a la que queremos mucho y que ciudad hermana y con la que tenemos muchos vínculos, ¿no? Y esto ha ocurrido después de que esta empresa se intentara instalar en Eche y como en hecho en un suelo de industrial disponible, pues se tuvo que marchar a otro municipio. Esto es, en toda regla, lo que se denomina fuga de empresas. Pero es que son muchas más. Es que ocurrió con una marca de ropa eh, deportiva, es que ha ocurrido con eh, centrales distribuidoras de productos para pues, de, de, de, de, de alimentos, ¿no? de hortalizas, de verduras, porque tenemos un señor, el señor González, que está solamente obsesionado con hacer propaganda, con lanzar eslóganes y, y machacarlos a todos con sus, con sus fotografías y demás, y que no trabaja. Entonces, al final, ¿dónde está la ampliación del parque empresarial que es necesaria? ¿O no, no nos acordamos de lo que ocurrió con el puerto de Sagunto, en fin, eh, otra multinacional importante que se marchó de Elche o que dijo que no se incarnaba en Elche porque no había suelo industrial disponible. Oiga, al señor González, ¿tanto cuesta? ¿desarrollar suelo industrial en Eche al lado del, del parque empresarial? ¿Seis años? Hombre, es, y teniendo encima su, en cuenta su, que su... es el gobierno de un mismo signo político, qué poco peso tiene usted, ¿no? Pero supongo que le, ustedes han pedido información, ¿no?, de cómo se encuentra la tramitación de esa ampliación del parque industrial. Nosotros eh, solemos preguntar de vez en cuando al alcalde y a Chimo Pluch cuando viene y dicen que están en trámites. Pues están lentos, en ello, ¿no? Estamos, estamos trabajando en ello, que diría otro. ¿Ustedes tienen bueno, información? ¿Ustedes la han pedido eh, de cómo se encuentra ese expediente? No solamente de ese expediente, sino de cerca de 250 expedientes. Eh, ellos, al principio de la legislatura, ya llevamos cerca de 270 expedientes solicitados. A principio de la legislatura decían que, bueno, ellos reconocían que. ...se estaban demorando mucho en las contestaciones... ...hoy día nos contestan diciéndonos... ...estamos trabajando en ello, ¿no?... ...claro, esto no es una contestación, esto es una tomadura de pelo... ...pero ellos afirman, no, ya les hemos contestado... ...no, pero usted, usted me está intentando estafar... ...pues con respecto a esto lo mismo... Es decir, sabemos que ahora falta, primero fue a esa, recordarás, a Agencia Española de Servicio Aéreo, sí. luego fue Confederación Hidrográfica del sí. Júcar, que es la cuenca a la que pertenecemos, ahora no se sabe exactamente qué es, ahora vamos a ver si tenemos que esperar catas arqueológicas, como ha ocurrido con el Arsenal, o sea, es una serie de propósitos, y al final tenemos una realidad de leche, que son empresas que se marchan de la ciudad, porque tenemos un equipo de gobierno incapaz, y eso, que al frente de la Concejalía de Urbanismo, y lo tengo que reconocer, hay una persona capaz que es a Maraví, que es la única capaz de todos los concejales. Digo capaz en el sentido político y en el sentido de la gestión, ¿no? No, no, no en otros sentidos faltaría más. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué concejales eh, aprueban ustedes? ¿Solo a la concejal de urbanismo? Sí, a ninguno más, mm. rotundamente. Lo que vimos en el pleno hace dos semanas con respecto a Purivives es sobre las, eh, sobre las residencias de mayores, la residencia de mayores intervenida. Oiga, que viene Chimopucha Elche, viene a hacerse una foto en el AVE y no es capaz de visitar una residencia donde han muerto más de 20 personas, consecuencia de la falta de control, como consecuencia de la falta de control por parte del Consejo, es una residencia pública, aunque en concesión, con respecto a esta residencia de ancianos, ¿no? O, o, o en fin, tantas bueno. cosas, Puri Vives, mm. Ramón Abad, es que el señor Molina y sus cambios de, de dirección, la señora Marga Macía, concejalía, junto, que no sabe ni dónde está, ni qué pide, ni qué políticas está haciendo, se han enterado que tenemos alguna propuesta... Eh, Ya preparada, ya anunciada y ayer salieron, ¿no? Funcionan así, a remolque de lo que dice el PP. ¿Y Tienes por... que el despropósito es permanente. ¿Y del portavoz, Héctor Díez? ¿Qué opinión tienen? Eh, bueno, Héctor Díez es el, el enemigo interno del señor González. Mm. Eh, quiere ser candidato a la alcaldía. Mm. El señor González ¿Pero eso lo notan, lo notan ustedes? lo Sí, sí, sí. sí. Eh, Héctor Díez está ahora mismo triplicando, cuadruplicando su presencia en los medios con el objetivo de, bueno, darse a conocer porque quiere ser candidato a la alcaldía y bueno y eso es producto y fruto de eh, la guerra interna lo que pasa es que ellos lavan los trapos los trapos sucios en casa el PP como tú bien sabes los ha lavado en la Plaza Mayor no pero vamos están a cuchillo limpio entendido de forma simbólica y metafórica evidentemente dentro de eso. porque esto es de Alejandro Soler Alejandro Soler es enemigo de Carlos González pues bueno, pues lo que, lo que está con la que está cayendo ¿no? estas, estas diatribas que también hemos visto en Murcia y en otras comunidades autónomas aquí en lo municipal. Pero, bueno, pero, pues, pues, solo, pero sí. eh, Pablo, eh, solo me aporta una prueba de que Héctor eh, quiere o se perfila como candidato eh, y es que ha cuadriplicado su presencia en los medios de comunicación, pero ¿tiene alguna otra prueba más de algún movimiento eh, dentro del equipo de gobierno en algún asunto? <risa> Ay, qué ¿Me, me oyes Ahora, Ay, ahora le oigo sí, sí. perfectamente, antes no. Perdón, perdón. Te... <risa> no, que, que evidentemente cuando hablamos de política, pues hombre, las pruebas físicas, eh, sería muy torpe el que emitiera una prueba física sobre cosas así, ¿no? Pero tengo amigos conocidos en la ejecutiva del Partido Socialista que me lo comentan. Esto es Vox en la ciudad claro. de hace meses. Bien. Eh... Me, me gustaría seguir hablando, pero tenemos, tenemos más. Eh, por ejemplo, has, ha comentado la inauguración del AVE que vino Chimo Puig, pero también vino el presidente de la, del Gobierno Central, eh, Pedro Sánchez. Vino en avión. Ustedes eh, han criticado, desde el Partido Popular han criticado que el presidente del Gobierno haya venido en avión para inaugurar una línea de alta velocidad en el Che. Vamos a ver, eh, nosotros lo hemos denunciado porque me parece inmoral. Me da igual que lo haga Pedro Sánchez, o que luego a Pablo Ruz, ¿no? Entonces, pues al final, eh, eh, yo creo que profundiza en ese divorcio también simbólico que los oyentes eh, sienten con respecto a sus políticos, ¿no? Oiga, pero qué tomadura de pelo es que vengan los políticos en plena tercera ola, ¿recuerdas? O casi inaugurando la tercera ola, a inaugurar una estación del AVE eh, con una línea solamente de hecha Madrid a las 6.40 de la mañana, eh, eh, eh, sin eh, asumir otras responsabilidades como lo que te hecho las residencias, y que encima venga en avión Se baje a 30 kilómetros, suba en el AVE, inaugure el AVE en Orihuela y en Eche y vuelva a coger el AVE en Se Marcha de Madrid. Pues eso es una tomadura de pelo, lo haga quien lo haga. Y es una manera de reírse de la gente. Para empezar, que no se tenga que inaugurar ninguna estación del AVE. En segundo lugar, el feo y el desprecio que, que, que os hicieron a los periodistas que no pudisteis ni preguntar y muchos de vosotros no pudisteis ni acceder al apeadero de, de Eche Matola. Y en tercer lugar, esto. Pero es que hay que sumarle muchas más cosas, ¿no? Eh, es una estación que está clavada en un espacio que es Matola cuya accesibilidad eh, es terrible. Hay una curva en justamente la vía de servicio para la Nacional que es prácticamente… Eh, tiene los autobuses que hacer auténticas, auténticos malabarismos con el volante y con el autobús, pero es que resulta que la propia estación del AVE, eh, que se ha venido detrayendo su presupuesto para, para al final convertirse en lo que se ha convertido, eh, no está bien anunciada en la propia tocha. Oiga, yo creo que un poco más de seriedad, ¿no? Después de 12 años de promesas y de promesas, 12 años eh, del, también del Partido Popular, yo creo que nos merecíamos otra cosa y de otra forma. El calzado también ha, ha vuelto a estar de actualidad. Ayer mismo el alcalde decía que se había reunido con la presidenta de Abecal porque está totalmente en contra y apoya las reivindicaciones del sector de la industria del calzado por haber quedado fuera de esas ayudas para la reconstrucción del país y la solvencia de las empresas. Desde el Partido Popular, ¿ustedes que van, eh, apoyan o aplauden al menos la decisión del alcalde de instar al gobierno de Pedro Sánchez a que rectifique e incluya, eh, la ministra de Industria, que incluya el calzado en esas ayudas? ¿El alcalde ha dicho que se ha reunido con Marían Cano o ha dicho que ha llamado a Marían Cano? Bueno, que la ha llamado. Cre bueno, ah, no vale, lo sé, vale. no lo sé. No sé en sus declaraciones se dijo que se ha puesto en contacto con ella o claro, que se ha reunido claro. con He ella. Se ha puesto en contacto con ella ayer, después de aparecer en el, en, el, en el periódico La Noticia. Es que tiene una capacidad este señor para convertir sus errores en supuestos aciertos que yo le aplaudo. ¿eh? O sea, admito la capacidad propagandística para darle la vuelta al asunto que tiene. Es una virtud, él y su equipo y su, y su corte de, de aduladores. Vamos a ver. Eh, el gobierno de España actualmente es un gobierno del Partido Socialista en coalición. Es su propio gobierno. Hay que ser torpe, políticamente hablando, para ni él ni el señor Soler, su enemigo, no saber que el calzado ya hace una semana, hace una semana, quedó fuera. ...de los famosos fondos de, de reconstrucción... ...de los 11 millones de euros, etcétera... ...del decreto del pasado 13 de marzo... ...el calzado y sus componentes... ...actúan a remolque de las declaraciones de Abecal anteayer... ...y dice que se pone en contacto con la, con la presidenta de Abecal... Esto es, una, o sea, ...esto es una muestra más evidente del desastre de gestión... ...que estos señores, uno en Madrid y el otro en Leche eh, ...están desarrollando y, y al final los perjudicados... ...por desgracia somos todos los ilicitanos... ...el Gobierno ha excluido al sector del calzado de manera literal, esas ayudas. Y nosotros no es que estemos de acuerdo con el señor González, yo no tengo que estar de acuerdo con el señor González. Yo lo que quiero es que el señor González haga algo, no palabras y verborrea y discursos, que es algo muy propio de él, sino que haga algo, esto se puede perfectamente aplicar, a, a no tener concluida la ronda surovia, que su gobierno, su partido político gobierna Madrid. ¿De qué nos sirve la alineación Elche-Comunidad Valenciana-Madrid son incapaces de desbloquear nada? O sea, eh, eh, a mí me da igual que el alcalde de Elche diga que va a llamar o que va a ponerse en contacto. No, no, yo lo que quiero es que esto se corrija, porque es un error gravísimo que afecta en Elche directamente a los empresarios, que al final son los que generan empleo, e indirectamente, que también directamente a miles de personas que, que están trabajando en el mundo del calzado. Yo lo que quiero es que un alcalde de Elche solucione las cosas. No que anuncie en rueda de prensa que va a ponerse en contacto. Vale. ¿Esto qué es? Vale. O sea, así no se gobierna. Y si no te hacen caso, te vas a la puerta del ministerio. Además, en plan, en plan efectista mediático, pues sí. A bien. veces es que hay que pegar golpes en la mesa. Eh, pero, perdona, Ross, es lo mismo que la conclusión de la Ronda Sur. O sea, eh, la Ronda Sur se termina en un 80%, como bien sabes... tiene la ministra Natastro de inaugurarla con el Partido Popular en 2015... Pues desde 2015 a 2016 no se ha invertido un céntimo de euro para concluir el kilómetro 100 que queda en la Ronda Sur. Justamente los años en los que está el señor González, eh, del alcalde derecho. O sea, el peso nulo de este señor... Para el Partido Socialista de Madrid, el sanista sí. también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y para Chimo Puig es que es tan evidente que a mí, bueno, bueno, pues por eso eh, me, me preocupa. Tan nulo no es porque, eh, por ejemplo, ha obtenido de Chimo Puig eh, ese anuncio de instalar en Elche esa agencia del territorio valenciano. Eh, Ros, Eso un era. anuncio, Chimo, anuncios ¿Tú te acuerdas lo que anunciaron en 2019 Con respecto al edificio de Correos? Bien. Iba a ser Centro Nacional del Diseño para el cazado, ¿Sabes lo que va a ser ahora? Un centro de tecnologías Habilitadoras que no saben ni ellos lo que es O sea, son todo anuncios, es toda propaganda Es todo humo, y me dirás, el número 11 Hombre, después sí. de seis años Sin construir un centro educativo en Eche, Pues ya nos tocaba, ¿no? El último y, y, colegio y, y, construido en Elche Fue el de Flores Princesa. Pero Asturias, no solo el, el número estudio. 11, hay inversiones del edificante Que ya se están ejecutando ya Ros, pero Y es tenemos que no. la, la peatonalización edifican, de la corredora. Y bueno, y tenemos ya. lo de la dama delche eh, eh Es verdad que eh, el PSOE... Es, eh, otro anuncio. El PSOE votó en contra de que la sí, dama viniera. Sí, ¿eh? pero ustedes se abstuvieron. Tampoco votaron Hombre, a favor. ¿Por qué, Pablo? Pero es Pero usted, pero usted es ilicitano. ¿Cómo pudo abstenerse y no votar a favor? Vamos a ver. Con respecto al edificante. Eh, eh, las obras que se están haciendo en el edificante se han hecho siempre. Lo que pasa es que ellos tienen la habilidad propagandística de vender lo extraordinario como algo ordinario, lo ordinario como algo extraordinario, ¿no? Nosotros, nosotros instalamos calefacción sin tener competencia, siendo Gobierno en el Palmeral o en el Candaliz eh, esto, reparamos las cubiertas. O sea, lo, lo que dicen que el edificante hace extraordinariamente son cosas ordinarias. Y lo cierto es, verdad, es que en seis años han invertido en Eche solamente 10 millones de euros para la construcción de un colegio. No, 3 millones de euros. Cuando el Partido Popular, haci haciendo lo que tenía que hacer, invirtió, del año 2003 al año 2014, cerca de 50 millones de euros dólares. De Dicho esto, eh, la corredera no es ni tan siquiera su programa electoral, es de compromiso, con un PEMUS, un plan de movilidad urbana sostenible, que nos ha costado cerca de 120.000 euros a una empresa externa. Y digo más, una corredera que no nos habría costado un céntimo, ahora un préstamo de 700.000 euros, si se hubiera hecho el mercado central, porque las obras de la periodización de la corredera eran parejas al mercado central. Y, en tercer lugar, lo que dice de la dama. He conseguido, y digo en primera persona, yo he conseguido que mi partido cambie de postura con respecto a la dama, porque hasta ahora el PP siempre había votado en contra. Y después de una reunión con, con la dirección nacional y hacerles ver que la dama es un revulsivo para la ciudad y que es bueno que venga Elche y que estamos, estamos preparados, mi partido ha cambiado de posición. ¿Qué ha hecho el señor González o el señor Soler para impedir que el Partido Socialista votara en contra? Te lo digo yo, nada. Porque esa es la forma de actuar del señor González y del señor Soler, sobre todo de González. No hacer nada. Bueno, ellos y me dicen, un ellos dicen de... que la dama no va a venir a Elche por un debate parlamentario que ha pedido compromiso, sino que es por los despachos, por las reuniones que llevan a cabo en los despachos. Y una prueba de ello fueron las declaraciones que, las, que el ministro de Cultura realizó hace unos días de la posibilidad de que esa cesión temporal sí se produzca. Vamos a ver, esto no es un debate, esto es una moción. Y las mociones tienen carácter legislativo. O sea, es que encima desconocen cómo funcionan las cortes o pretenden engañaros. no Una moción se tiene que cumplir. Si una moción sale adelante en el Senado como Cámara Legislativa y dice y afirma... Con nuestro voto, con nuestra abstención, ¿eh? podría haber salido perfectamente adelante. O con la abstención del Partido Socialista, que la dama viene hecha, la dama tiene que venir. No, no es, no es eh, eh, opcional cumplir una moción en Cámara Legislativa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar. Este señor, el señor de la propaganda y de los eslóganes, lleva seis años prometiendo que la dama va a venir al año que viene. El, lo hizo en el 15, lo hizo en el 16, lo hizo en el 17. Es que su crédito, es que su capacidad de convicción es nula. ¿Por qué han sido tantas las mentiras? Porque al final la propaganda repetida tantas veces no se convierte en una verdad, sino se convierte en una mentira. Que él mismo ha ido emitiendo que al final, pues eso, te desacreditas, el Hotel de Arenales, en el año sí. 17 dijo que este iba a ser el último verano en que el hotel, el Arefesio, iba a estar, eh, pues eso, eh, centrando la, la propia playa de nuestro querido Arenales. Tantas cosas, Ross, al final dice, oiga, se tiene usted que ir a su casa a trabajar un poco en la empresa privada que lleva desde el año 95 cobrando un sueldo público y haciendo cosas productivas. En fin, los dos años que le queda poco, Poco, poco poder hacer. Las críticas son duras contra el alcalde, también contra la gestión de este actual equipo de gobierno. ¿El Partido Popular por ello considera que es necesario ahora convocar ese Estado, ese debate sobre el Estado del municipio? Porque están ustedes recogiendo el sentir de muchos ciudadanos. Hombre, es que el debate del estado del municipio, como no tenemos Rom, reglamento de orden municipal, que ya van anunciando seis años que lo van a... Ya está, está a punto, ¿no? Como el plan general y tantas cosas que, que son mentiras al final. Es que el debate del estado de la ciudad es una forma de pulsar la realidad de la ciudad a través de las asociaciones y entidades y a través de las pedanías, de las juntas de participación. Y como él sabe que su gestión es tan eh, eh, terrible, sobre todo de las pedanías, ¿no? Esta va a ser la legislatura de las pedanías. Eso dijo en el año 2019. Pues mira, aún están las pedanías esperando que sea algo con respecto a ellas. Bueno, pues como él sabe que va a tener que aguantar un chorreo fundamentado y riguroso por parte de las juntas de participación, pues no lo convoca. Lleva casi un año de retraso. Si esto lo hago yo como alcalde, me linchan mediáticamente y, y lógicamente y metafóricamente en la puerta del ayuntamiento. Pero como lo hacen ellos, que tienen, parece ser, patente de, cor de corso y cheque en blanco, no ocurre nada. El debate de la estabilidad se tiene que celebrar, porque se celebra en todos los municipios y es necesario. Y el argumento que ellos, ellos sostienen es que... Claro, no se puede celebrar presencialmente, hombre, no se puede celebrar presencialmente. La semana pasada, eh, acto de homenaje a los jubilados en el patio de armas del Palacio de Altamira, 100 personas allí. Se han entregado premios, se hace fotos todos los días, se va a Arenales a ver las obras de una depuradora, fin. Tomarnos el pelo a nosotros, pues hombre, yo creo que tampoco. Y con respecto a la posibilidad telemática, pues ya lo hemos visto. Cada pedanía, a través de su representante elegido, la última junta de participación que se celebraron, que fue después del verano, es que ni eso. Hombre, Ángeles Candela montó las juntas de participación eh, vecinal después, de, en el año 2007, oiga, y funcionaron. Y los presupuestos participativos. Pues es que el PSOE y Compromís se ha cargado los presupuestos participativos, los dos millones de euros que tenían consignados, y además no convocan las juntas de participación vecinal porque están Bueno, porque los vecinos están hartos y cansados, y así lo demuestran, de que les tomen el pelo. Pero bueno, falta cada vez menos para el 23 y los vecinos tendrán que también manifestar su atajo en las urnas. Eso es así, está la democracia. Pablo, he comprobado en esta entrevista que estás totalmente recuperado, ¿eh? La, la, <ríe> la, verdad, que, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, Ros, a ver... Las críticas, otra cosa es que yo me dedicara a adjetivar, sin más, ¿no? Pero eh, poder estar equivocado, ¿no? Y mi visión puede ser, lógicamente, eh, eh, repetida eh, eh. por, por... Pero está, yo te la aporto datos. Una dato, última decir. cuestión, una última cuestión. Ayer, es que ya no hay tiempo para más y, mi, vale, vale, y hay sí, muchos sí. más asuntos. Y ayer, por ejemplo, preocupa el, el, el medio centenar de autoescuelas que ya están preparando movilizaciones por ese atasco. Sí se reunieron, ellos sí se reunieron con el alcalde sí. la pasada semana y el alcalde sí dijo que acababa de mandar por escrito una solicitud de urgencia al, a un responsable de la DGT para que invierta y solucione, invierta más, más personal y solucione este atasco en, en, a la hora de obtener el carnet de conducir. Al menos reconoce que el alcalde ha tenido eh, eh, actuado en este, en, este, en este asunto de forma... Yo, yo, me, me reúno con ellos. Esta, me reúno con ellos esta tarde. Eh, para escuchar de primera mano eh, cuál es la situación y poder también plantear alguna iniciativa a través del Senado para que se pongan las pilas. Pues mira, Ross, lo siento mucho, pero no. Es que la DGT al final también está dirigida por un órgano político. Y es que el partido político que dirige, en este caso, no que dirige la DGT, ¿no?, que tiene esa responsabilidad es el Partido Socialista. Y es que yo no me creo que el alcalde de hecho no tenga contactos directos de personas directas en su partido que directamente estén vinculadas a los organismos a los que interpela a través de cartas. Oiga, que no se trata de mandar cartas las cartas se van a un cajón. Se trata de plantarte para ayudar a tu gente. Y esto lo tiene que hacer un alcalde. Es como con el, el, el desastre del, del, del, del geriátrico de Altadix. No, es que hemos pedido es que no, no te vas allí y, y exiges responsabilidades en la consejería que toca. Son tiempos duros y recios, Ross, que mm. requieren actitudes valientes y decididas. Eh, y mandar una cartita, pues no es ni valiente no es ni decidido ni eficaz. Eh, llevan, llevan en el pleno de enero pidiendo comparecencia del concejal de seguridad por los robos en el campo en febrero de Puri Vives, la concejal de mayores, por Después, que nos dejó de más preocupados, Que nos dejó más preocupados de lo que eh, ya estábamos. Sí. Y ahora en marzo van a pedir la comparecencia de algún otro concejal. Pues hoy tenemos reunión de grupo, vamos a valorarlo porque son varias las áreas que nos preocupan y que bueno, pues en su gestión están mostrando eh, realmente pues eh, en fin, acciones más o menos eh, injustificables o preocupantes y hoy, supongo que hoy, después de la reunión, o, os enteraréis todos los medios. No lo tenemos decidido, pero hay varias áreas, ¿no? Son todas, ya te lo he dicho al principio, que requieren bueno, una no. por parte eh, de Bueno, todas no, se libra urbanismo, por lo Se que... libra urbanismo, se libra urbanismo. <risa> bueno, Pablo, eh, tenemos bueno. que poner el punto final, eh, le agradezco. Bueno, no decían, no decían que no había oposición al principio de la legislatura, <risa> pues toma oposición. Eh, hablaremos, hablaremos de la oposición en más entrevistas también del papel sí, de la oposición. Es una broma, es una broma. No, no, claro, pero, pero también hay, hay más capítulos políticos que abordar. Muchísimas sí, gracias, sí. Pablo Ruz. A ti, Ros. Y en, bueno, eh, solo eh, transmitirte que estamos encantados de que hayas regresado con toda tu familia tras superar el covid Y yo encantado de que vosotros estéis encantados y que también os hayáis preocupado tanto, tú en concreto, que me mandaste algún WhatsApp para interesarte por nosotros. Te lo agradezco mucho, Ros. Hasta luego, Pablo. Adiós. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso Pasan seis minutos de las diez de la mañana y después de la entrevista realizada con el senador y portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz seguimos en esta segunda hora del programa La Glorieta con más entrevistas Ayer la concejal de Juventud anunciaba la puesta en marcha de un proyecto Jovens, que tiene como objetivo ofrecer espacios seguros, actividades a nuestros adolescentes, para ayudarlos a superar posibles daños que puedan estar sufriendo por las restricciones de esta pandemia. Y este proyecto no ha surgido de forma espontánea, sino de la necesidad de comprobar que el confinamiento, las prohibiciones, Para evitar contagios están afectando de lleno a la salud mental de las personas y en particular de nuestros jóvenes. Pues bien, para hablar del proyecto tenemos con nosotros a Javier Sempere, él es el director, el responsable del Centro de Terapia Interfamiliar, un centro que se encarga de poner en marcha este proyecto. Javier Sempere, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿quiénes son ustedes el Centro de Terapia Interfamiliar? Pues el Centro de Tenerife Familiar es un centro que está constituido por un equipo de profesionales relacionados con la salud mental y que viene trabajando en Elche desde hace más de 15 años. Somos un equipo formado por, yo soy psiquiatra personalmente, pero también por psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, es decir, profesionales que tratan de mejorar la salud emocional y psicológica de las personas. Pues es importante porque ya se ha catalogado como una segunda pandemia los efectos que el coronavirus está causando en eh, la salud mental de las personas, no solo de los jóvenes, eh, sino de las personas en general. Eh, ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes a los que ustedes están eh, en Elche eh, a los que han tenido que, que, que enfrentarse durante este año de pandemia? Hablamos solo de, de 2020. Bueno, ya desde el inicio de la pandemia sabíamos que los efectos en salud mental iban a venir a posteriori ¿no? y, y que después de pasar, digamos, la parte que todavía no hemos acabado de pasar, obviamente, del de riesgo físico, iba a aparecer las consecuencias psíquicas de una situación de estrés como la que vivimos. Lo que atendemos en estos momentos es sobre todo a personas con un alto nivel de ansiedad, ansiedad relativa al miedo a enfermar o a, o a que enfermen seres queridos o al haber podido perder algunos seres queridos, pero también ansiedad relacionada con, con el haber perdido parte de su actividad laboral y de su capacidad económica. Y por otro lado, muchas personas, especialmente jóvenes, que ven truncada la vida cotidiana de poder relacionarse con, con los otros de la manera en que es esperable ¿no? para una persona eh, en esa etapa de la vida, poder jugar, hacer deporte, salir, divertirse, en fin. Como podéis imaginar, la repercusión psicológica está siendo... Bastante importante. Y está siendo muy dura, bueno, es en todas las etapas, pero en especial los jóvenes, los adolescentes. ¿Por qué ataca tanto este confinamiento a los adolescentes? Bueno, yo diría, Rosmari, que no podemos generalizar porque encontramos dos caras de la moneda. Hay algunos adolescentes que han encontrado contención y una mayor relación con sus familias a raíz de toda esta problemática del covid ...que han podido reencontrarse en familia o que incluso ha servido de contención... ...el que no estuvieran hasta las tantas de la noche en la calle... ...ya sé que parece paradójico, pero es así. Pero para muchos otros ha supuesto el encierro en casa donde a veces... ...las dinámicas familiares no son positivas, donde las relaciones dentro de la pareja... ...de padres no son buenas, donde el clima familiar no es el mejor... ...y una dificultad para salir a la calle, a respirar o hacer actividades de ocio... ...que anteriormente hacían, ¿no? Deportes, actividades extraescolares... Eh, ...y continúan además las mismas obligaciones escolares. Por eso en algunas personas en esta etapa de su vida... Eh, ...se están encontrando con muchas presiones, ¿no? La presión de seguir estudiando, pero tener que vivir situaciones familiares... ...que además con la pandemia... Eh, y la situación económica de algunas familias ha empeorado. Por eso que los jóvenes piden, o, o nosotros detectamos que nos piden aire, ¿no? Cómo pueden respirar dentro de esta, de esta situación de tanta presión. Y aquellos, aquellos que con un clima familiar no propicio, ¿qué efectos son los que están eh, manifestando? Bueno, imagínate si vivir en una casa donde los padres no se llevan bien, ya es difícil, eh, aunque estemos con ellos relativamente pocas horas, pues imagínate vivir en una casa donde los padres están más tiempo en la casa sin poder salir, porque muchos están sin poder ir a trabajar o han perdido directamente el trabajo, con lo cual la crispación todavía es mayor y tenemos que estar muchas horas con ellos. Mm, entendamos que la salud mental del niño y del adolescente está muy relacionada con la dinámica de la pareja de los padres lo cual significa que cualquier problemática en los padres va a afectar a los hijos los padres hoy en día tienen muchos problemas con la situación de la pandemia la economía difícil la convivencia obligada durante más horas en casa y los niños son los testigos continuos de ello Para ponerte una, un ejemplo, si tú vas a cenar a casa de unos amigos que están enfadados, vas a estar muy incómoda durante esa cena, vas a desear que se acabe la cena ¿no? y volver a casa. Pues imagínate vivir con una pareja, dos personas que, están, que se llevan mal, pues mmm, saltan chispas y el niño o el adolescente que vive ahí las recibe, la irritación al final la paga también el niño. No es fácil. Y, pero eh, ¿esto les provoca caer en eh, adicciones o, o encerrarse en su habitación y estar todo el tiempo eh, eh, conectado a un dispositivo móvil, a videojuegos? Claro. Eh, ¿Qué es lo que están Mira, ustedes viendo? Los niños y adolescentes, mmm, cuando están tristes o están preocupados, no manifiestan de la misma manera esta preocupación o esta ansiedad o esta depresión, de la misma manera digo que los adultos, no suelen decir estoy triste y, y lloran o, o, o piden ayuda. Generalmente lo manifiestan a través de, o bien de acciones de, esta, de problemas de conducta, ¿no? de estar con agresividad, o, o bien escapando y huyendo a través de ...algunas de las formas de escapatoria que tenemos los seres humanos... ...una desgraciadamente son las drogas... ...una forma de no pensar... ...otras las adicciones a la tecnología... ...una forma de meternos en un mundo paralelo... ...y huir de eh, la realidad cotidiana... ...y la convivencia con las personas que nos envuelven... ...por tanto cualquier problema social, familiar... ...puede desembocar en el niño... ...en un conflicto de adicciones... ...de problema de conducta... ...de fracaso escolar o de incluirse en esa burbuja de las adicciones, de la tecnología. Y esto es lo que ustedes intentan evitar con este proyecto, Jovens. Bueno, el proyecto Jovens surge con la idea, por una parte, de prevenir la aparición de problemas de este tipo en, en los jóvenes. No solo adolescentes, también eh, entramos en, el, en un margen de edad de, ...de jóvenes, imagínate, hasta 29 años... ...aunque imaginamos que la mayoría de receptores... ...van a ser los adolescentes y adolescentes mayores... ...de hasta 22, 25 años... ...pero en realidad el proyecto va a estar abierto... De, ...para personas de entre 12 y 29 años... ...aunque haya diversas actividades... ...en función de la franja de edad. La idea efectivamente es prevenir... ...es dar un espacio saludable de relación, de ocio de asesoramiento, de apoyo tanto al joven como a su familia y de apoyo entre jóvenes y entre familias. Y como digo, es prevenir, el dar salud mental y dar salud mental, dar relación, dar eh, estos espacios sociales saludables, es prevenir todo, es, todo esto y en el caso de que haya ya ocurrido, el poder apoyar para que salgan de ahí con la colaboración de otras entidades que puedan estar interviniendo sobre esos jóvenes. Pero más allá de eso, también el, el pasarlo bien, ¿no?, el tener un espacio de encuentro entre jóvenes y entre familias donde puedan también pasarlo bien sin pensar únicamente en que puedan desarrollar problemas, ¿no? También hay una parte lúdica que queremos también recalcar desde una parte lúdica saludable, ¿no?, Entonces, ese espacio saludable, asesoramiento y apoyo, ¿cómo se da? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En el propio centro, en otros centros juveniles? ¿En qué espacios son los que se van a desarrollar las charlas, los talleres de apoyo y de asesoramiento? Bueno, el equipo de profesionales va a estar especialmente en los centros del ayuntamiento abiertos a la población joven. ...los centros juveniles y especialmente el escorchador... ...que nos parece un lugar pues, emblemático, céntrico... ...abierto a, al palmeral ¿no? y con mucha luz... ...y que se convertirá como en el lugar de reunión... ...donde los profesionales podremos acoger individualmente... ...a las personas, que, a los jóvenes que puedan acudir... ...y generar también espacios de grupo con esos jóvenes... ...conducidos por, por nosotros, por los profesionales. Pero también se trasladarán algunas de esas actividades a la calle... Pues ...por ejemplo, hacer salidas... ¿no? ...salidas que no solo impliquen estar en una casa jugando al ordenador... ...o en un parque sentado en un banco fumando porros... ...sino una alternativa que ojalá atraiga a los jóvenes a hacer cosas más creativas y que no impliquen problemas en su salud mental. ¿Y cuánto tiempo durará y quién se puede apuntar a, estos, a estas actividades? Se puede apuntar cualquier persona joven. ¿Entre 12 ahí, y 29 años? En, entre 12 y 29 años, ya sé que son límites de juventud que no todos estaríamos de acuerdo, <risa> nosotros somos jóvenes algunos pasados esa edad, y todo el mundo como además va a ser una actividad gratuita, y todas las familias también. Quiero decir, el programa va, va dirigido a jóvenes, lo, es un programa que surge desde el área de juventud del ayuntamiento, pero las familias de los jóvenes que también necesitan asesoramiento y apoyo también están incluidas en el programa. ¿no? Y es un programa que surge con una una fase inicial de tres meses, es decir, lo ponemos en marcha a partir de ya, empezamos la difusión en marzo y durante abril, mayo y junio vamos a estar trabajando en ello, pero con la idea de que se convierta en un programa que se prolongue en el tiempo y forme parte de la cultura al final de la juventud de Elche. Más allá del COVID, ojalá, porque el COVID es una coyuntura que esperamos sea transitoria y podamos continuar dándole espacios sanos a nuestros jóvenes con COVID o sin COVID. Eh, pues todo depende de los resultados de, de este proyecto. Eh, hemos dicho cómo se pueden apuntar eh, una persona, porque supongo que habrá que apuntarse y habrá que acceder a la información de las actividades. En, sí, en a, habrá, que habrá que contactar con la Concejalía de Juventud, uh -huh. Eh, justo ahora estamos elaborando una serie de dípticos que se van a difundir por los lugares donde están los jóvenes, especialmente centros escolares, institutos, universidad, en el que aparecerá un teléfono de contacto, un correo de contacto del área de juventud, donde una persona les dirá horarios, actividades en las que van a poder venir cuando el programa ya esté más definido y esperamos que incluso puedan venir directamente cuando estemos allí y para que todo sea mucho más sencillo. Pero van a tener un teléfono de contacto y un correo que le vamos a hacer llegar a través de dípticos y de información, desde, sobre todo a través de los institutos. Pues, es donde, ...o de los centros escolares. Pues Javier Sempere, como director de este centro de terapia interfamiliar... ...que será el encargado de poner en marcha este proyecto Jovens... Para, ...de apoyo psicosocial de nuestros adolescentes y jóvenes... ...y no tan jóvenes, de 12 a 29 años. Para terminar esta entrevista vamos a aprovechar su condición de psiquiatra... ...para que nos deje el mejor consejo que pueda dar a la audiencia... ¿Cómo disfrutar de la vida en estos momentos, en 2021? Uy, qué pregunta, ¿no? Esto es una pregunta bueno, más, filo aprovecho. más filosófica. Bueno, que... supongo que usted estará acostumbrado a, a dar esos consejos a sus pacientes. No, sí. solo, no solo medicamentos, sino consejos. Obviamente, desgraciadamente la psiquiatría, y quizá en ello hemos tenido mucha culpa los psiquiatras se ha confundido con, con parecer eh, únicamente prescriptores de medicinas. Sí. Y el psiquiatra está obligado a también ser alguien que sepa acercarse a las personas a través de técnicas de psicoterapia. Mm. Eh, generalmente no damos consejos, pero sí hacemos que las personas descubran, a través del diálogo que establecemos, profesional y cliente, profesional y paciente, que descubran sus posibilidades. Al fin y al cabo, eh, el único consejo es, miremos no solamente lo que no tenemos, sino miremos lo que sí tenemos, ¿no? Podemos acercarnos a una ventana y mirar al suelo, o podemos acercarnos a una ventana y mirar al cielo y ver que hay luz, que hay nubes, que hay, que hay mucho más que un suelo, hoy con barro, ¿no?, por la lluvia. Vamos a aprender o vamos a enseñar a las personas a que miren la parte positiva que siempre hay y los recursos que siempre tienen. Las personas podemos tolerar mucho más de lo que creemos y podemos seguir adelante a pesar de que ocurran muchas desgracias en nuestro entorno. Y, y ya que me dejas, hablando de juventud, Rosmaris, si puedo, cuando me preguntan los padres qué puedo hacer para que mi hijo sea feliz, para que mi hijo esté bien, nuestra respuesta, o la mía al menos, siempre es la misma. mira Lo, lo que mejor puedes hacer es ser feliz tú como madre y como padre, darle un entorno y un ejemplo de que vosotros los padres podéis ser felices pese a todo lo que pase, porque eso es lo que va a abrir el camino para que vuestro hijo también se encamine hacia, hacia un lugar de felicidad. Unos padres que no son felices no pueden promover felicidad en sus hijos. Y esto desgraciadamente falla mucho en nuestro entorno. Padres que quieren hijos felices cuando ellos no buscan su propia felicidad previamente. Pues lo tenemos, lo ha conseguido, la mejor receta para disfrutar de la vida. Gracias Javier Sempere. Gracias a Mari 101.4 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Con la S, sexto planeta del Sistema Solar Simple Clever Days de Skoda Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda No podrás pensar en otra cosa Descuentos irrepetibles en unidades limitadas Solo hasta el 20 de marzo Consulta condiciones en skoda.es Ven a tu concesionario Skoda En Elche Serra Import Y en Alicante Remeicar Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción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 Restaurante Martino, Talleres Hermanos BRI, Restaurante Espacio, AESEC, CONSTRUDEPOT, Restaurante Franja Estadio, Todo Palmera, Food Coat 10, Mercat Central Dels, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a la una y media, Getafe Elche en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pues quedan tres minutos para llegar a las diez y media y ya está con nosotros eh, pues Marga García, nuestra compañera de los servicios informativos. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy es como un viernes, ¿no? <ríe> sí. Tenemos así que junta de gobierno y ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos además de esa Junta de, de Gobierno? Sí, además de esa Junta de Gobierno habitual del viernes, que esta semana, debido a que mañana es festivo, se ha pasado al jueves, también eh, tendrá lugar el sorteo de los puestos de Palma Blanca, que este año no hay Semana Santa y no hay Domingo de Ramos, pero desde el Ayuntamiento sí que se ha animado a que la gente compre eh, Palma Blanca para ayudar al sector, así que sí que habrá sorteo de esos puestos de Palma Blanca, como es habitual. ...cada año y además el eh, alcalde asiste a la presentación del cartel y la revista de Semana Santa. No hay Semana Santa en, en la no. calle, pero sí se mantiene el espíritu de la Semana Santa... ...con diversas actividades eh, que no requieren público, como la presentación de una revista... Y, Aunque, la de, y el habitual cartel de Semana Santa. Y la es. compra de la palma blanca, uh -huh. que la podemos colgar en las ventanas o en los balcones, o llevarla en la solo, eh, es. este el domingo de Ramos. No este, sino el próximo domingo de Ramos. Pues nos vamos acercando a la Semana Santa. Eh, pues ya el domingo que viene ya y es además con más domingo de Ramos. Y, y además con más felicidad que el año pasado, porque la tasa de incidencia sigue bajando. Sí, ya decíamos ayer que esa tasa de incidencia aquí en Elche es de 41 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el caso de la Comunidad Valenciana está actualmente en 39 casos, que es la tasa más baja de España. Después de esas semanas tan difíciles que hemos pasado aquí en la Comunidad Valenciana, con esas restricciones, bueno, pues parece que han surtido efecto y ahora tenemos la tasa más baja de España. Y para conservarla, ya saben, hay que cumplir con las normas, no más de cuatro personas en la calle, en las terrazas, y no se permiten de, de momento esas reuniones con eh, familiares y amigos eh, en casas, en, en, en uh -huh. casas donde eh, sean fuera del núcleo conviviente. Uh -huh. O sea que, importante. Sí, seguir con esas medidas y la responsabilidad, ...individual, que eso bueno, es lo único que va a hacer... ...que esa tasa siga bajando... ...y sobre todo también ese número de contagios. Y en cuanto a la situación de los hospitales... ...¿cómo tenemos los ingresos hospitalarios?... ¿Se pues, estarán bajando o no? Tenemos eh, las mismas cifras que ayer... 10 uh -huh. personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos... ...y otras 10 en planta, justo los mismos datos... ...eso sí, tenemos que lamentar... ...dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas... ...parecía que bueno, esa cifra... ...se estabilizaban el número de fallecidos... ...pero hoy de nuevo otros, otras dos personas que han perdido la vida. Pues esa es la situación hospitalaria... ...¿y tienes alguna noticia que podamos destacar? Bueno, pues eh, lo más destacado de ayer... ...bueno, pues que ya ha finalizado esa retirada... ...del Ajá. vallado del entorno del Mercado Central... ...también se han cubierto esos, esos, las catas arqueológicas... ...esas zanjas que habían en el entorno de la Plaza de las Flores... ...y del Mercado... Y bueno, pues ya a partir de ahora comienza esa limpieza de la zona y también de embellecimiento del entorno, que era, bueno, era uno de los objetivos que se había marcado el equipo de gobierno. Pues estaremos, ay, perdón, estaremos atentos a, a, a, esas, a esa actuación urbanística prevista en, en ese entorno. Pues Marga, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar. Pero volvemos aquí a la sí. una con toda la información. ...de esa Junta Local uh -huh. de Gobierno... ...y por supuesto en nuestras redes sociales... ...en la web telelch.es... ...y todas las imágenes esta noche en el Telenit. Pues muchísimas gracias eh, Marga... Hasta luego Ros. Hasta luego, nos vemos en cuestión de minutos... ...y ahora continuamos la ronda... ...con la crónica deportiva... ...no pudo ser... ...el Elche no pudo ganar. Hola, buenos días... ...no pudo ser, el Elche no pudo dar la sorpresa... ...en el Sánchez Pizjuán... ...y acabó perdiendo por dos goles a cero... ...de nuevo los de Escribá encajaron un gol en los últimos instantes... ...en el minuto 89 llegó el 2 a cero... ...hasta ese momento el equipo llegó vivo al final del partido... ...pero no le alcanzó para sumar al menos un punto... ...un Elche que hizo una gran primera parte... ...donde por momentos fue mejor al Sevilla... ...y tuvo varias oportunidades para adelantarse en el marcador... ...pero en el City en el minuto 44... ...ponía el 1-0 en el marcador... ...en una gran acción con un golazo de cabeza... ...un gol psicológico que hizo mucho daño a los blanquiverdes... ...y hay que decir que el gol viene precedido... ...de una falta inexistente de Josema... ...que el árbitro pitó... Eh, ...esa falta acabó con el cabezazo de Enresiri... ...en la segunda parte el Sevilla apretó... ...y llegó a tener varias oportunidades claras... ...para haber sentenciado antes... ...no lo hizo unas veces por las buenas paradas de Edgar Badía... ...otras por, las falta, por la falta de acierto... ...el Elche también tuvo las suyas... ...en una de Raúl Guti... ...o en otra de Pablo Piatti... ...y es que se produjo el debut de Pablo Piatti... ...y antes en el 11 titular... ...de Eli Belton Palacios... ...que demostró que tiene nivel para jugar... ...en esta plantilla... ...al final del encuentro 2-0... ...un resultado eh, duro... ...pero que no dejaba de todo insatisfecho... ...al técnico blanquiverde ...que era consciente... de ...que el equipo sigue creyendo... ...sigue eh, creciendo y que a partir de ahora contra rivales de perfil más bajo van a tener más oportunidades de acercarse a los marcadores. El próximo domingo los de Escribá se enfrentan al Getafe de Bordalás. Curiosamente, dos de los entrenadores que más veces han entrenado al Elche Club de Fútbol. El partido será el domingo a las 2 de la tarde. Para ese encuentro, el técnico podría tener la plantilla completa si finalmente recupera a Barragán, Rigoni y también Nino, que por molestias se quedaron sin viajar hasta Sevilla. El equipo regresó anoche en avión y a partir de hoy, no hay jornada de descanso, empiezan ya a preparar el choque frente al conjunto madrileño. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias y terminamos con la ronda de noticias, con la información meteorológica. Vamos a ver si esta lluvia va a continuar durante este largo fin de semana marcado por el, Fu por el puente de San José. Vicente Bordonado, cuéntanos. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Malvandía, buen día. La Dana o gota fría nos está dejando una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, nubosidad convectiva, sobre todo en la franja litoral. Allí se están registrando precipitaciones localmente intensas, donde más está lloviendo y de momento hasta las 10 de la mañana ya se han recogido más de 45 litros en la pedanía de Valverde. Sin embargo, en puntos del interior del municipio, en pedanías como Matola o Algoda, se han recogido 0 litros metro cuadrado, en derramador 1,4 litros, y aquí en el centro de la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch hasta las 10 de la mañana, tan solo llevamos recogidos menos de un litro metro cuadrado Conforme vaya avanzando la jornada, nubosidad en aumento durante las horas centrales del día, esperamos precipitaciones eh, puntualmente moderadas, localmente intensas, en algunas pedanías lloverá bastante, en otras no. El viento de nordeste, rachas que van a superar los 25-30 km por hora, en el litoral rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora. Conforme vaya avanzando la tarde, las precipitaciones irán a menos y estamos notando el de Las temperaturas máximas, que en buena parte del territorio no van a superar los 13-14 grados. Mañana viernes continuará la inestabilidad atmosférica. Por la mañana, viento de noroeste, viento poco llovedor, paso de abundante nubosidad. Por la tarde-noche esperamos precipitaciones de carácter débil. Eh, conforme vaya avanzando la jornada, el viento va a girar a componente este, temperaturas en torno a los 14 grados. El sábado eh, todavía la situación no está muy clara, pero durante la mañana esperamos algunos chaparrones muy localizados. Todavía tendremos en restos de inestabilidad atmosférica, eh, viento moderado de nordeste, eh, jornada fría con temperaturas que no van a superar los 12-13 grados y a partir del domingo ya irá avanzando la dorsal anticiclónica para garantizarnos un día con Con predominio de cielos despejados, apenas veremos algún intervalo muy puntual de novosidad, viento flojo de sureste, temperaturas que intentarán recuperarse valores en torno a los 15-16 grados, lunes, martes, miércoles, ambiente ya soleado, temperaturas que se aproximarán a los 19-20 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir restaurante martino?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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, emmadurnado de harina, con las manos en la masa. Son Ven las 10 conmigo, y 39 minutos y hemos llegado al espacio del Fogón ilicitano. porque hoy es especial este día. Quiere anunciar que va a celebrar con ustedes, con vosotros, con la audiencia, el 19 de marzo, el Día del Padre. ...y por ello todos los pedidos realizados a través de la tienda online... ...desde este viernes y durante todo el fin de semana... ...van a recibir por pedidos superiores a 20 euros como regalo... ...una ensalada especial o un estuche de profiteroles rellenos... Este es el mejor regalo que nos pueden hacer. A ti y a mí, Manoli. Eh, nosotros días. no somos padres, pero somos enchufadas. <risa> porque ya tenemos aquí buenos días a todos. Buenos días, nieve, Muchísimas gracias, porque en nuestro estuche de profiteroles, Rosy y yo, ya lo tenemos. ¡Ah, se siente! <risa> y además, eh, bueno, gracias, gracias, Nieve por este regalo. Desde no luego nada. que sí. Bueno, este fin de semana también es un regalo para, para los padres, ¿no? Que esa tradición es de las tradiciones que permanecen, tanto el Día de la Madre como el Día de, del Padre. Es como el Día de Navidad, ¿no? Se sigue celebrando, sí. especialmente los que tienen la suerte de tener a sus padres todavía en el mundo y a los que pues tenemos eh, la no suerte de no tenerlos, pues es, ese recuerdo siempre está vivo y nunca mejor dicho. Eh, Ros incluso me comentaba antes que eso es una cosa que es que no se puede remediar, el emocionarse cuando llega este día cuando no lo tienes, ¿no? Y el, le ha pasado a Ros con una canción hace un rato y como me la ponga emoción, lleva no llevas aquí, ¿eh? ni se te ocurra. Hemos empezado el programa con esa canción, con Roberto Carlos, mi querido, mi viejo, mi amigo una canción dedicada por supuesto a los padres a los que están y a los que no están exactamente porque de todos hay que acordarse bueno, y bueno y, y quien se acuerda muchísimo de este día de todos los padres es el fogón y el titano nieves porque habéis preparado todo un fin de semana especial con regalos incluidos para que quien lo quiera a celebrar en casa además el tiempo Así nos lo, nos lo pide, pues que se pueda celebrar en casa, que no sea un, un trabajón para quien tenga que prepararlo, que se pueda comer a la carta, cada uno lo que quiera, y bueno, y además con regalos y motivos para celebrar este importante día, ¿no? Claro que sí. Eh, padre siempre nos acompaña durante toda nuestra vida, tanto si está físicamente como si no lo está, ¿no? Eh, yo soy una de las personas pues, que mi padre físicamente no está, ya hace unos años que se fue. Y me pasa como vosotras, me emociono, ¿no? porque es una figura siempre irreemplazable. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre, siempre este día queremos hacerle homenaje a esos padres y a los hijos que pueden disfrutar todavía físicamente de ellos, ¿no? que no pierdan un instante, que no pierdan un minuto. Eh, porque, no sé, ellos, eh, por lo menos en mi experiencia, en mi vida, me ha aportado siempre serenidad, cuando vamos como locos en esta edad que estamos trabajando sin parar, que tenemos hijos, que, que estamos en el día a día, efectivamente, y ellos siempre aportan esa serenidad, ese tranquila, cariño, que esto va a pasar, tranquila, y que, bueno, ahora estás haciendo esto, pero en un tiempo, pues, eh, todo cambiará y, no sé, esa visión, eh, de un futuro muy cercano, muy inmediato, pero más, eh, más mm, reconfortante, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros siempre queremos hacerle ese homenaje y, por supuesto, eh, nos hemos preparado para este fin de semana, pues eso, un, un, un Algo especial, porque tampoco hemos diseñado un menú específico, porque queremos que los papás elijan lo que claro. quieran, lo que a ellos uh -huh. les guste, ¿no? No te, se trata de, de por, eh, aprovechar una promoción, pues obligarles a que coman algo específico. No, no, no, no. Ahora uh -huh. eso sí, una ensalada y un postre nosotros sí se lo vamos a regalar. Y creemos uh -huh. que son tanto la ensalada, que tenemos dos a elegir, como el postre, que es un estuche de profiteroles de chocolate relleno, creo que va a satisfacer pues, todos los paladares. Desde luego que sí, porque además siempre decimos que los dulces hay que dejarlos para las ocasiones y esta es una, una ocasión más que especial para tomar esos profiteroles rellenos, que ya los tenemos por aquí, que yo no sé si en la cámara los, los podrán ver... Ros, porque desde luego tienen ven, una, una pinta buenísima. Bueno, espero que los disfrutéis y no sé exactamente cómo habrán llegado porque se han balanceado bastante. No, están perfectos, están perfectos. Pero bueno... Lo malo es que no podemos comerlos no, ahora, sí. porque si no, bueno, <ríe> no podemos hablar. Pero, todo a su tiempo, todo a su tiempo. ¿Qué ganas tengo de que termine? Nunca lo había ten tenido ganas de que terminara la entrevista con Yersfield, sí. pero hoy tengo unas ganas de que pase rápido para probarlos. Bueno, yo si quieres te doy tiempo para que te puedas comer alguno. Eh, cuéntanos qué tenemos eh, para este fin de semana eh, entre los platos. Imagino que los habituales que tenéis el fin de semana, ¿Sí? cuéntanos qué podemos sí. ir escogiendo para ir pensando E ir eh, visitando ya la tienda online Sí. fíjate que eh, a los hombres eh, por mayoría tenemos comprobado que eh, tienen más predilección por la carne es lo que te iba a decir en sí. esto sí que hay diferencias entre sí. las mujeres y los hombres sí. nosotros sí. somos más de verduras sí. de pescado de comer más sano por regla general exacto y, por y además eh, por regla natural incluso porque fíjate tú que eh, la mujer ...necesita pues con un porcentaje eh, en su cuerpo de un 25% de grasa... ...es un porcentaje muy saludable para una mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues porque tenemos un desarrollo hormonal... ...y unas etapas diferentes a ellos, ¿no? Y nuestro cuerpo lo necesita. Sin embargo, un hombre cuando pasa del 15% de grasa... O sea, 10% menos que la mujer. Si pasa de ese 15% ya empieza, puede empezar a tener problemas. Problemas de tipo cardiovascular. La Por grasa esterol. a ellos, efectivamente, la grasa a ellos eh, les afecta más en uh -huh. ese aspecto. ¿no? Entonces tienen que ser cuidadosos en esto también. ¿Qué pasa? Que el hombre pues, eh, siente la necesidad de tomar alimentos más proteicos. Uh -huh. Entonces, tanto carnes como los cereales. Es que la naturaleza es muy sabia. Gente, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Si sí, no tenemos más que escuchar nuestro cuerpo. Si escuchamos nuestro cuerpo, él nos va dictando qué es lo que vamos a necesitar. ¿no? Entonces, tanto en, en ingredientes proteicos, pues hay que irse a la, a la mejor calidad. Fíjate que ayer oía yo eh, al presidente de sociedades agrarias de, de, de españolas y decía la importancia y la relevancia que estaba tomando a partir de la pandemia el consumo de alimentos frescos. O sea, había un cambio muy positivo... Eh, en, la, en la población, en las personas, a decidirnos a comprar cosas eh, menos elaboradas y productos frescos pro, y productos de cercanía. Pero claro, también como teníamos sí. más tiempo para claro. cocinar, eh, me acuerdo que mm, entrevistamos aquí al catedrático de Tecnología de los Alimentos de la OMH, José Ángel Pérez, sí. y nos contaba eso, que habían hecho un estudio y se había comprobado el cambio en la alimentación claro. como consecuencia del confinamiento. Primero, un exceso, de, digamos, de comer, de hacer panes, hacer bizcochos, hacer todo tipo de cosas, y mm. luego ya tender a, a cocinar, pero de una manera más saludable. Efectivamente. Algo bueno tenía que tener esto, ¿no? Exacto, fíjate, es, es muy interesante y muy bueno, ¿no? Porque todo esto que trae... Pues sostenibilidad, eh, un consumo responsable, un cuidado del medio ambiente y que consumamos y que no perdamos todos los alimentos que tenemos de cercanía. O sea, hemos ido, poquito a poco, eh, hemos ido aparcando todos los eh, productos eh, muy elaborados, todos los, eh, lo, todo lo que nos viene eh, procesado, envasado, ¿no? Y entonces tendemos mucho más a lo fresco, ¿no? Y ojalá eso perdure. Fíjate que eso siempre ha sido la línea que hemos seguido en el fogón. O sea, en el fogón con estas cosas estamos de enhorabuena. Porque nosotros, cada día, quien nos conoce, conoce nuestras tiendas, sabe que vas y lo tienes eh, todos los platos, eh, te los servimos directamente, Recién ¿no? Hechos. De la bandeja, efectivamente, no tenemos productos envasados, con lo cual tú lo ves allí y eliges. Y cada día son diferentes porque cada día hay un equipo de cocina que los, que los elabora, ¿no? Entonces, claro, a veces, y durante, algunos tiemp durante algún tiempo cuando la, la actividad ha sido mm, desbordante la actividad profesional, parece que siempre había, iba una tendencia a todo procesado, ¿no? a bueno, yo me abastezco de productos ya elaborados, la cocina y tal, porque eso es muy cómodo. Yo siempre digo que la comodidad tiene el límite de la salud, o sea, mm, está bien eh, hacer las cosas más accesibles y más cómodas, siempre y cuando no nos dañe, no nos perjudique la salud, y ya llega un punto en que el abuso de este tipo de alimentación sí que nos perjudica la salud. Por lo tanto, elegir muy bien eh, lo que se compra y lo que se come y dónde se come es cada día más, más fundamental. Claro. Um, vamos a visitar la tienda online, eso por supuesto, pero adelántanos ya qué podemos encontrar para que se nos vaya haciendo la boca agua. Pues fíjate, si hablamos de los papis, como les gusta mucho la carne, carne van a tener... ...para elegir la que prefieran... ...tenemos desde el pollo, el pavo, el cordero... Eh, ...tenemos el, por supuesto nuestro cerdo... ...y el cerdo ibérico... ...tenemos cochinillo... Eh, ...tenemos conejo... O sea, ...en cuanto a carnes y además con recetas... Eh, ...que siempre... ...nosotros siempre nos gusta elaborar recetas conocidas... ...y recetas que hemos conocido mm, en nuestra tierra desde siempre... ...pero le damos un toque... Le damos uh -huh. un toque diferente, ¿no? Los lo vamos actualizando. Se adapta a los tiempos. Efectivamente. Y adaptándonos sobre todo a, a lo que, nos, a lo que nos, nos dicen ¿no? los clientes. Entonces, empezando por ahí y luego, por supuesto, no dejamos lo que es la comida vegetariana. Porque también hay papis veganos. Claro que sí, por supuesto. Por eso, eh, uno de, de los motivos de no establecer un menú concreto, sino que cada persona se elabore su menú. Que nos diga, pues yo quiero de esto de entrante, esto de primero, esto de segundo. O sea, que cada uno pueda elegir lo que prefiera. ¿no? Y desde luego, comer carne no significa comer mejor. Eh, eso, esa idea creo que ya está muy desfasada y es anticuada. Hay que combinar. Nosotros somos eh, cultura mediterránea y podemos comer de todo. Tenemos de todo con mucha calidad. Y entonces ir combinando, sin tener que renunciar a todo, pero claro. sí que combinarlo de una forma equilibrada, ...para que nuestro cuerpo esté sano... ...como estaban nuestros padres y nuestros abuelos... ...yo siempre me guío por ellos, ¿no? Es que antes eh, se, se comía muy bien... Sí. ...era síntoma como de, de, de, de poca economía... ...sin embargo el tiempo les ha dado la razón a nuestras abuelas... Exacto. ...y comían muchísimo mejor... Que ...comían sí, sí. muchas verduras, muchos potajes... ...producto de temporada, lo que había en la huerta... ...lo que había claro. en el campo, lo que había en casa que es lo que ahora llamamos el kilómetro cero. Claro, y fíjate que un, estuvimos hablando en otro programa de la preocupación sobre la alimentación infantil. Uh -huh. O sea, eso es muy serio y que tenemos que, to que, que tomarlo en serio porque son nuestro futuro, son los niños y entonces no podemos eh, ese sistema de alimentación que tenemos tan sano no puede ir degenerando, ¿no? Y por comodidad o por falta de tiempo. Eh, darles una alimentación pues más precaria, ¿no? Que no Y que les han estado mejorar. mucho tiempo sin moverse por culpa del confinamiento. Efectivamente, imagínate, lo falta que es ejercicio. Eso, ¿no? Exacto. Entonces hay que volver otra vez ir recuperando todo eso que no nos lleva más tiempo. Yo siempre digo nosotros en el fogón somos vendedores de tiempo. Nosotros no vendemos comida, vendemos tiempo. ¿Qué te hacemos? Pues esa comida sana, saludable, con productos de cercanía. Eh, además, te, muchas personas todos los días no, nos preguntan, nos, que les aconsejemos, ¿no? Bueno, pues hoy qué me llevo para comer o me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué es lo mejor? ¿no? Siempre intentamos ayudarles y que se lleven ese plato de comida hecho. ¿Por qué? Porque ya no hay excusa. Si quieres comer bien, si quieres comer adecuadamente... Eh, ...solamente tienes que decidir qué es lo que te gusta... ...qué es lo mejor para ti... ...y seguro, seguro... ...que la oferta tan amplia que nosotros tenemos... ...podemos satisfacerte. Y con este tiempo tan extraño que tenemos... ...en esta casi primavera... ...todo sí. el fin de semana que va a llover... ...que van a bajar las temperaturas... ¿Va a apetecer también un platito de cuchara, un potaje, bueno, quizá unas migas con la lluvia? Por supuesto. Ah, <risa> ya podéis contar con ellas qué listas sois. <risa> <risa> ¿Cómo sabéis que en el fogón, día de lluvia, día Hombre, de migas? Hombre, sí, como sí, estaban, no no sé. Sé. Ahora mismo, cuando yo venía para acá en la cocina, habían sartenes grandes, estaban preparando esas migas. Qué ¿no? buenas. Que apetecían muchísimo. Es que apetecen con lluvia, porque Mucho. un día de agosto no te apetece comer sí. unas migas, pero cuando llueve, pero, ¿verdad? Fíjate lo importante que es nuestra tradición. Uh -huh. Eso es que es tradicional nuestro, de nuestra tierra. Y desde luego, eh, yo me alegro mucho de ver que personas que no lo han vivido, uh -huh. cómo se acercan a la tienda y dicen: Oye, es que nos han dicho que aquí cuando llueve se hacen migas y tal, y les invitamos a probar esos platos de migas. Y la verdad es que merece la pena, no todos los días. No, no ¿sí? sí, todos pero, los días sería. Pero, un pero, pero aquí, hombre. desde luego, nos falta más bien días de lluvia. Pero verdad, ¿Es verdad lo que dicen, que las migas engordan mucho? Sí. Hombre, sí. es sí. pan, ah, sí. vale. <risa> es <risa> harina. Son, son calorías, efectivamente. En todo Entonces, un platito de. Pero bueno, el pan. Pero más si que yo de poco también. aquí. <risa> claro. No, el pan si sí te excedes también. Claro. Entonces, bueno, hoy te tomas un plato de migas y a lo mejor reduces el pan o reduce, reduces otras cosas. Yo esta noche te comes una ensalada y ya está. Y te puedes comer unas migas tranquilamente. No, Manoli, que por la noche las ensaladas no se digieren bien, que ya lo dijo Nieves. Ay, sí que es que es, ¿Es verdad, preferible. Sí que es que verdad, o sea, que bien tomamos nota, ¿eh? Es preferible <risa> la ensalada dejarla en mediodía, porque por la noche puede provocar molestias gastrointestinales. Mejor hervida. Siempre. Un platito de hervido. Yo, mira, en la familia tengo la suerte de tener muchas personas que han pasado de los 100 años, ¿no? Y siempre les pregunto ¿En tu familia? Sí. Pues sí, nos, la tienes, que, nos tienes que traer a alguien. Mi familia de... materna sí. es muy longeva. <risas> y bueno, la paterna ya también. Entonces siempre les, pues, les, les, les, les, les le he oído yo comentar y preguntaban: fíjate, y cómo, y, y lo bien que está, y tiene 98 años, y, ¿sabes? Y siempre decía: es que por, Perlanit, siempre bollit. <risas> Mira, eso ese refrán nunca lo había oído. Es. Perlanit, siempre bollit. Siempre <risas> bollit. Eso es, yo creo que es lema familiar, porque yo leo, ya os digo que lo he leído entre uh -huh. la, la familia ¿no? más cercana y sí que es cierto que desde luego debe de funcionar esa disciplina de cenar temprano uh -huh. y cenar un platito de hervido. Yo puedo confirmar que, que desde luego alarga la vida y además con una buena calidad de vida. O sea, personas que pueden moverse, que, puede, que, ¿sabes? que pueden uh -huh. hacer su vida dentro de su edad, con unas limitaciones, pero, vamos, que, que disfrutan de la vida. Uh -huh. Recuérdanos qué tenemos que hacer para entrar a la tienda online. Claro, por supuesto, la tienda online ya es eh, la el último, bueno, hasta este momento, eh, de espacio de donde cambiamos ese tiempo, ¿no? Donde eh, si tú accedes a la tienda online y haces tu compra a través de la tienda online, pues vas a ganar sobre todo mucho tiempo. Primero, tienes una oferta muy amplia de platos. ¿Por qué? Porque en las tiendas hay una oferta amplia también, pero hay platos muy específicos que no se pueden elaborar en mucha cantidad. Sin embargo, a través de la tienda online puedes acceder a ellos porque tenemos más tiempo para preparártelo. Entonces, es muy sencillo. Entras en elfogonlicitano.es, en el móvil, en dos segundos y medio... En, se abre la página y ahí tienes tienda online. Bueno, pues tú pinchas eh, con, simplemente con un toque, abres la tienda online y ahí tienes cada día la oferta que tenemos para, para hacer tu pedido. Puedes estar el tiempo que quieras, la visitas. Está abierta desde las 6 de la tarde, que es cuando ya ponemos los menús para el día siguiente, hasta las 12 del mediodía. Todo ese tiempo, en cualquier momento, de, desde donde estés, puedes ver lo que tenemos y puedes hacer tu compra. Haces la compra y simplemente indicas dónde quieres recogerlo y la hora. Que tenemos tres establecimientos para hacerlo. Y no tienes que hacer nada de cola. O sea, en el momento que a ti te venga bien, a cualquier hora, en, esa, en esas 18 horas, ...tú haces tu compra y luego te acercas a la hora que tú tengas previsto... ...te acercas a cualquiera de las tiendas... Y das tu nombre y no tienes que hacer ningún tipo de cola, ni esperar, ni nada puesto que ya tienes la compra hecha Día del Padre, fin de semana especial con regalos incluidos del fogón, con compras superiores a 20 euros, tu estuche de profiteroles, rellenos caseros o bien una ensalada especial Como claro, siempre, sí. muchísimas gracias Felicidades a todos los padres, a todas las pepas a todos los pepes Exacto. y hasta la semana que viene. Sí. El jueves volvemos Gracias. Gracias a vosotras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 47 09 15 -13.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa de hoy, de este jueves 18 de marzo. Con el Fogón ponemos el punto final, volvemos el lunes, que disfruten de este largo puente, de este festivo, cuídense. Ya saben, felicidades a todos los padres y felicidades a todas las pepas y pepes Volvemos el lunes. Y nos vamos con la música de C. Tangana y, Eli y Eliades Ochoa, muriendo de envidia. Se están muriendo de envidia.